Ok, ¿cómo estamos, maestro? Buenas tardes. Sí, creo que sí, perdón. Perdón que le robo aquí el micro a, la, a nuestra invitada, pero pues ya vamos a empezar, maestro. Estamos al 6 de mayo. ¡Qué increíble! Del 2025. Todavía ni me acostumbro al año. <risa> ya estamos casi casi a mitad del año y, y todavía ni me acostumbro. Maestro, programa número 236. Mande sus saludos hasta no sé. donde deba estar dormidos porque ya cambió el horario ahorita. Sí, el... ya Pero estamos ahí cerquita de Gotemburgo, así que allá está ya el verano, ya está haciendo calorcito, ya hay sol, pero su máxima ha sido como de 16, sí, creo. Entonces, no, pues, ni saben de lo que esto se sí, trata. Y sí, no, no saben lo que es esto. Pero bueno, maestro, el día de hoy nos trajimos una súper invitada. Que nos va a platicar cosas súper interesantes de algo que yo normalmente no hago. Ah, maestro, prenda su micro, si no nos escucha. Yo no, le dijo Pavel, maestro, yo no fui. Y mira, lo bueno es que ahí salió Pavel, eso es lo mejor de todo. Sí, muy buena broma. Ok. Muy buena broma. <ríe> eh, nos va a platicar de algo muy interesante que yo normalmente no suelo hacer, que yo no tengo ni idea, nótese pero es algo muy interesante porque lo vamos a tratar de, desde un tema un poquito más psicológico, aparte de que ella nos va a platicar sus cursos y cómo es que ha logrado llegar hasta acá, qué tan fácil, qué tan difícil y tenemos público el día de hoy, maestro. Fíjate que en ayer la conocimos en el baile y este, nosotros la intención del baile es hacer como unas redes sociales y sociedades, lo que los cubanos dicen, le llamaban, sociedades de ayuda mutua, ¿no? porque ahí convergen todo tipo de profesiones y oficios, entonces debemos de, de, de como de divulgarlos, ¿no? Sí, pues a ver maestro, presente a su invitada. No, que la presente, que presente ella. <risa> Adelante, Nayito, tú Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias primeramente por la invitación de estar aquí, pues por poderles compartir algo de pues este bello giro de la belleza y pues aquí estoy a la orden. Que hasta la belleza cansa. Yo tengo una frase que dice que estar guapo cuesta, ¿eh? Sí, también sí. todo. Ahí está, es un poquito ciegos, ahí está. pero creo que ya quedamos. Y decía José José, José de que... Sueca, dice por ahí. Y José José decía que hasta la belleza cansa. Por sí, eso me siento agotado, yo no sé si será eso. <risa> Seguramente, maestro. Oye, pues, así como tú dijiste, conocemos a Naye. ¿Cuántos años, Naye? Pues yo creo que ya unos 14 años sí. más o menos. El tiempo eh, vuela cuando uno se divierte. Sí, ahí hay unos videos del baile como del 2011. ¿En serio? Sí. Ayer. Así es que ya bastante tiempo. No, Y pasamos unas muy intensas, ¿eh? Sí, sí. <ríe> y me acuerdo de, de la Univa y... Sí, andando, pues, dando eh, show en diferentes sí. escuelas. Plato. Y queremos regresar. Sí, en el En Chapo. El Chapo. En, en la Feria de las Flores. En la Feria de las Flores, sí. Eso estuvo intenso. El de la Univa. Sí. Eh... El, de la... el del bar, cuando fuimos con Roy. Ah, sí, también. Ese en también, el ¿no? Mambo Café. Ajá. El, el Mambo. Ah, que por cierto, maestro, le vamos a mandar saludos a Roy, porque andaba de show el fin de semana y ya cuando todo terminó bajando las escaleras un mal paso se volteó el pie con un mal paso y su piecito está así topo. es que quiso hacerle de Juan Gabriel cuando se tira el paso de la muerte pues yo creo pero era desde <risa> arriba no desde la escalera entonces estuvo complicado pero bueno a ver nayel los que ya te conocemos sabemos que llegaste al mundo de el estilismo ¿Sí? ¿Empezaste siendo estilista? Sí, Sí. A... sí. Eh, primero me preparé como estilista en la Academia de Patriz y después hice un giro en mi, en mi carrera donde uh -huh. ya solamente estoy en puro maquillaje y peinado. A mí me interesa saber eso, ¿cómo es que de repente dices, eh, no, ya no voy a ser estilista o, o me voy a especializar en esto? A mí eso me interesa mucho. Bueno, de entrada, este eh, dedicarme a esto de la belleza no lo tenía visualizado. Yo estudié otra carrera que es para la docencia uh -huh. y en, esa era, en, la, en el área que me iba a desarrollar. De repente trabajé en recursos humanos, no ejercí mi carrera, hubo un recorte de personal y pues tuve que buscar a qué me iba a dedicar. Uh -huh. Fue entonces cuando un novio que tenía en aquel tiempo... Me dijo, ¿por qué no te dedicas a eso de la belleza? No escuche, no escuche público, no escuche. <risas> dice, entonces, ¿a ti qué te gusta? Y yo, pues, no lo había visualizado como tal, pero fue buena opción porque se me hizo rápido estudiar esto y agarré la carrera de estilismo. Después uh -huh. estuve como auxiliar, puse mi estética y duré con ella 10 años. Pero sí había esa parte de como que no de conectar con mi trabajo, de la rutina, el trato con los clientes, o sea, no había una satisfacción al 100, y estuve a punto de abortar y decir, ya me voy a dedicar a otra cosa de plano, este, voy a buscar trabajo de algo, pero no quise desaprovechar la experiencia que ya tenía en este giro de la belleza, y decidí optar por un servicio de los que más me gustaran, entonces me dirigí a lo que es maquillaje y peinado, Qué y difícil. este me especialicé en eso, tomé cursos, estuve trabajando en un estudio de maquillaje, después me independicé, pero desde el momento en que empecé a desarrollarme en esa área, Ajá. descubrí la pasión, fue cuando sentí esa palabra que escuchamos mucho decir, este, amo lo que hago, Ajá. amo mi trabajo, y que no me importaba levantarme a las 4 de la mañana, o, o trabajar 12 horas corridas, para ir a, este, a hacer lo que me, me causaba muchísima pasión y satisfacción, sobre todo. Es que nacen para eso, porque... Yo lo veo de esta forma, o sea, tú le estás pagando a alguien, estás contratando a alguien y estás confiando en que te va a dejar más bonita, bonito de lo que ya eres. Entonces, tienes que saberlo y tienes que ser profesional al mil, porque si no pasa esto de, de como expectativa y realidad, realidad. no, cómo como ir así, ¿no? Sí, realmente nunca visualicé ese grado de responsabilidad, sino hasta después. Cuando te das cuenta que tienes en tus manos a novias, donde es el día más importante de su vida y no puedes, o sea... Crear, ¿Fallar? Ajá, crear un trabajo en el que ellas no tenían una expectativa en ti, pues. Entonces sí es un, una responsabilidad muy grande. Sí, tremenda. Fíjate que ahorita que dices novia, yo me acuerdo cuando el maestro y yo nos casamos... Alguien me regaló a mí este paquete del maquillaje. Yo, así, de cara lavada, ya sabes, todo el tiempo, ¿no? Sí. Yo no la no, no hablé con ella antes porque fue un servicio que yo no contraté. Entonces, yo no sabía qué me iba a hacer. Sino que ella llegó, me vio y dijo, ah, ok, ¿cómo es tu vestido? No, pues tal, ¿qué colores, qué tonos lleva tu, eh, tu ramo y todo esto? Y yo, no, pues tales. Ok, me dijo, en eso me basó. Me baso. Y cuando me empezó a maquillar, yo le decía, no, espérate. O sea, sí. es que eso es mucho para mí. Me dijo, es que son los tonos que... Y yo, sí, pero no. O sea, yo no puedo salir así porque voy a sentir que no soy yo. Pues sí. estuvimos así como peleándonos. Y luego llega la parte de, te voy a poner las pestañas. Y yo, no, espérate. La lloradera de ojo. Ajá, yo, o sea, no es lo mismo ahorita. La tecnología sí. y cómo estén los materiales y todo esto. Y hace tantos años, ¿no? Entonces... Me ponen las pestañas, número uno, yo ni siquiera podía abrir los ojos. ¿no? Y luego llorando, dije, no, ¿qué les pasa? De verdad, esto es muy complicado. Yo admiro mucho a las personas, a las mujeres que se maquillan todos los días, todos los días, porque es algo increíble. Sí, fíjate que acabas de tocar una parte importante donde es, eh, uno como profesional tiene que identificar el gusto y personalidad de las clientas para poder adaptar su arreglo a lo que ellas desean, uh -huh. porque uno puede tener ya un estilo propio, sin embargo, pues la persona es la que va a aportar su arreglo claro. y tiene que estar a su entera satisfacción para que se sienta segura. Este, sí, pues, que no andes escondiendo sí, sí, la cara, ¿no? que quiera que le tomen fotos, se sienta divina, grandiosa, entonces en esa parte sí tiene uno como que indagar un poquito en nuestras clientas, preguntarle su gusto, cómo es su personalidad, si busca un maquillaje sobrio, sofisticado, con brillo oscuro, con color, para ir más o menos dando a lo que buscan en ese momento, o sea, las ves antes, platicas con ellas desde antes, Pues en ocasiones cuando son novias y hay esa oportunidad, novias y quinceañeras, cuando son sociales en ese momento, mm, okay. eh, pues se les hace como una una mini entrevista mientras estamos preparando la piel y vamos viendo trabajos también en imágenes para que sea algo lo que ellas estén buscando. Qué le muestro? <risa> Pero sí es realmente que tiene que ser, perdón, tiene que ser totalmente a su gusto. De hecho, si hay algo que no sea eh, como mi técnica, pero ellas lo desean, pues yo se los realizo. Porque al final de cuentas se tienen que ir satisfechas. Sí, claro. Ellas son las que van a aportar el arreglo. Sí, es que de, de verdad es esta parte. Yo, por ejemplo, eh, yo siempre les digo, es que no me gusta sentir que no soy yo. Y como yo no estoy acostumbrada a... Entonces es complicado para mí sentir porque es esto. O sea, no es nada más de... ¡Ay, le pinto los ojos! ¡Ay, le pongo grimmel! Bueno, le maquillo los ojos. Le... Sí, es cierto. Esa es una palabra mal empleada. Sí. Eh, pero, no sé, le maquillo. No. Sientes que te ponen una capa y luego otra capa y luego otra... Y tú así como de... ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué les pasa? Pero te ves en el espejo y dices... ¡Ah! O sea, yo creía que me estaban poniendo miles de colores nice. en la cara y no, resulta uh -huh. que son... ¿Qué son? ¿Protecciones? ¿Bases? ¿Qué es? Pues Yo se inicia sé. con una preparación de piel, que eso es como una parte fundamental para la larga duración del maquillaje. Y posteriormente empezamos con primers, hidrataciones, todo lo que vas requiriendo de acuerdo a tu piel. Ajá. Y ya lo que viene siendo el maquillaje, el finalizador, polvos y todo eso. Siempre hay este textura en la piel, entonces muchas personas se sienten a veces como acartonadas, pero o sea, pues sí. todo va de acuerdo <risa> a lo que a ustedes les gusta. sí. <risa> Hay quienes dicen, oye, yo no tenía estas arrugas. Yo digo, bueno, aquí cuando llegó ya las traía, yo no se las puse. <risa> no se las puse, disculpe, ya eran suyas. Sí, ya las traía puestas, pero a veces sí con la textura se logra marcar más las líneas de expresión y es donde nosotros tenemos que saber calibrar en ciertas zonas el producto para que no se vea esas zonas más marcadas. De Oye, que la es que sí quiere. es cierto, yo de repente cuando veo la televisión y enfocan tan cerca y digo, no manches, tiene un montón de arrugas, pero entonces es eso. Sí, sí uno tiene que conocer las técnicas, saber ¿qué efectos visuales nos van uh -huh. a favorecer en cada clienta uh -huh. para porque no todas las trabajamos igual y lo que tú comentas de que dices yo no me quiero ver como otra pues hay clientas que tienen el otro contraste, o sea, que dicen a mí, transfórmame. en una ocasión me tocó una mamá de novia que dijo ¿sabes qué? a mí no me importa ver más que la novia, tú échale con todo, porque voy a ver a mi ex y quiero que me ¡Ah! vea con todo entonces, pues tiene roda. uno que adaptarse a lo que nos piden las clientas oye, pero qué mamá ¿qué le pasa? <risa> se supone ¿Sí? que tienes que dejar que la hija sea la que brille, la protagonista, claro fíjate, a mí me pasó cuando la boda de, de Mariana, no nuestra hija eh, a nosotros nos regaló el maquillaje a una sobrina y yo era así como no mi amor pero así ligerito tía cállese y espérese y yo sí. oh perdón y ya cuando te ves que yo vi a Mariana y dije qué bárbara qué bonita y empezó algo así parecido como tú que, sí. que dijo me gusta descubrí que me gusta y yo digo eso es un talento con el que nacen uh -huh, o sea sí. definitivamente y qué padre siempre hemos dicho que padre que descubres el talento que ya traes incluido. Eso sí. es muy bonito. Sí. Y que lo sigues trabajando. Sí, definitivamente eso es algo como tú dices que lo traemos, yo que imparto clases y doy los cursos. Sí. Sí. Ahí está lo de no docencia. Veo. Andale, ahí está ahí, esa parte sí la ejercí, ahí <risa> es donde veo que a pesar de que las alumnas, o, te, o sea, todas se les transmite la misma información, no todas tienen la misma habilidad, entonces, a una no. les cuesta más, a otras menos, y ahí pues ya es cuando traen el talento, pues, nato. Oye, ahí entra como luego con el maestro y yo, ¿me recomiendas algún maestro de salsa? Mm. <risa> este, déjame ver, sí. es que no es lo mismo... Tú, por ejemplo, maquillarte muy bien. Así allá tener la responsabilidad de maquillar a alguien más, ¿no? Uh -huh. Sí, pues son este, roles diferentes. Tú puedes conocer el, el trabajo o saberlo hacer. Y otra cosa es saberlo transmitir. Sí, también. No es lo mismo bailar bonito y saber enseñar. Saber enseñar, exactamente. Entonces, esa parte, creo que también tengo esa habilidad porque muchas de las características que me apuntan Ajá. entre mis alumnas, pues es eso, que soy muy paciente que explico muy bien, es más, hasta yo creo que el tono de voz es el que te dicen que te va como llevando, que sí. te dulce entonces pues todo cuenta también para Oye, poder enseñar. Oye, ¿y no te pasa alguna vez que estás dando clase y de repente volteas y ves al alumno y dices, ¡ay Dios! ¿Qué está haciendo? Sí, sí, <risa> ¿Sí, te ha sí, hay cosas que digo, ¡ay! Es, este sí es como que mi karma en una alumna. <risa> <risa> ¡Ay! Es que, bueno, yo no sé, a mí todo mundo sabe que, que yo sí de repente bailando y, e intentando que alguien lo haga, Pues me gana la risa, si yo les digo derecha y se van a la izquierda, me gana la risa, pero no daño a una tercera persona, sí. pero en el caso de ustedes, sí, y conlleva tu responsabilidad porque donde aprendiste... Con ayer, sí, no. así es, lo bueno es que cuando estoy con ellas, pues es práctica, y las modelos saben a lo que van y a lo que se arriesgan. Ah, pero yo ya sí voy a ha ir. Tocado, Sí ha tocado cosas medio chuscas. Sí, que sí. salen y, oh, Dios. Sí, cosas que digo, ¿cómo? O sea, uno lo ve como lógico, porque ya lo sabe, pues, Ajá. y las personas pues están aprendiendo, pero en una ocasión sí, una alumna, cuando le vi la cara a la, a la modelo, la vi toda amarilla, entonces yo dije qué pasó en lugar de ponerse la base mal. De sí dice la base de maquillaje no la usó le puso un corrector en toda la cara entonces no sabe distinguir los productos, en lugar de poner un tonificante puso un limpia brochas, y ¡Ah! así me han pasado muchísimas cosas que hacen No, eso sí alumnos. está grave. Sí. Es ah. Entonces Ay, pues caramba. sí, sí tiene uno que estar al pendiente de ellas, lo bueno es que todo se puede corregir. Ay, qué bueno. Oye, pues está buena la plática del maestro escuchando, pero eh, les parece si escuchamos la primera canción sí. del día, trajimos pura salsita al señor Maelo Ruiz, que es de los que nos falta ver en vivo maestro, ojalá que algún día se nos haga eh, el gusto de poder verlo en vivo, pero por lo pronto vamos a escuchar musiquita del señor Maelo. Nos... I'm <laughs> you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 regresamos maestro aquí bailando. estamos bailando maestro no diga mentir <risa> ahí lo van a ver no, estamos platicando es que hacía mucho que no nos veíamos y la última vez que nos dimos pues nos fuimos a bailar así que ni pudimos platicar, ¿Y tiempo de platicar no, pero aquí estamos eh, diciendo cómo es que de repente la vida te lleva a diferentes cosas que no sabes que eres bueno para eso pero cuando lo descubres y te dedicas a eso te gusta y aparte te pagan Esto es del otro lado. Sí, también parte de la satisfacción de a eh, lo que me dedico es ver cómo las personas quedan totalmente contentas, o sea, eso es algo que te motiva muchísimo porque es parte de la autoestima también de las clientas, cuando eso. tú las arreglas y, y se sienten divinas, al principio les tomas la fotografía delante, y como Ay, que no sí. quieren. Ay, sí, yo veo esas fotos y digo, ¡ay, sí. caramba, no hizo magia! Sí, no, no, ocasión una clienta hasta me dijo, oye, este, quiero decirte que no estoy de acuerdo con tu ética profesional, porque me pusiste manchas, arrugas, y yo dije, no, ¿cuál? Yo ni siquiera sé hacer eso, o sea, como que se impresionó el Ve cómo verse delante, cómo estaba ella pero ya cuando uno finaliza el cambio y que las les dices te va a tomar una foto un, un video se sienten totalmente seguras te ponen como modelos bonitas entonces pues esa parte también es muy gratificante para mí porque pues eres creadora de emociones también sí es que fíjate eso es algo que el maestro y yo platicamos que es muy importante que esas emociones de repente salgan y que tú te sientas seguro. Por ejemplo, bailando, yo los regaño mucho porque no voltees al piso, tienes que estar viendo a tu pareja, pero probablemente tú sabes que traes una espinilla, que tienes una arruga, y entonces te da pena voltear a ver a la persona, ¿no? Entonces yo platicaba maestro con Naye, pues que ella nos explicara como esta parte de cómo es que llegas quizá, en el caso me imagino yo como... De la, bueno, except, exceptuando esas, esa mamá de la novia tan atrevida. Sí. Pero que normalmente llegan a lo mejor, no sé, por la edad. O no sé, por diferentes situaciones. Y que no llegan así como algo sencillito. Y cuando se ven, dices... ¡Ah! Oh, Estas se paran derechitas y es más fácil, ¿no? Sí, es totalmente un cambio emocional. Yo recuerdo cuando tuve mi estética en una ocasión. Una clienta, pues entre semana fue a que la maquillara. Y le pregunté, siempre les pregunto qué tipo de evento van a tener para también hacer un arreglo a Cordea. Uh -huh. Y me dice, no, ninguno. Es que estaba como muy triste, eh, de ánimo bajo en mi casa, y dije, déjame, voy a maquillar. Y no fue la primera vez, llegó a ir como tres ocasiones que era simplemente el gusto de, de ella emocionalmente levantarse el ánimo. Oye, salía barata, no era de los que, <ríe> que déjame, voy a comprar ropa, no. zapatos, ¿no? Sí, no, y aparte eh, uno también nota esa, esa seguridad de las clientas porque después hasta las usan para sus fotos de perfil, o sea, claro. para aprovechar y tomarse fotografías con todo, <ríe> sí, pero cierto. sí, la verdad yo, es algo que es como un pago extra. Sí. Porque sí me da muchísima satisfacción y en ocasiones crear esos cambios radicales en mis clientas, por ejemplo, cuando son personas que tienen imperfecciones en piel como melasma o vitíligo, todo ese tipo de cosas que en algún momento a ellas les gustaría no tenerlas. Pues al momento en el maquillaje, pues haces efectos no se visuales uh -huh. donde dices, estoy como me gustaría estar siempre. Entonces sí. es un cambio emocional también. Pero fíjate, también ahí debe de entrar esta parte, pues de estar consciente de que al momento que te retires ese maquillaje, sí. uh -huh. vuelves a ser tú. Sí. Y que quizá visualmente no seas tan perfecta como quisieras, pero a final de cuentas es lo que tienes todos los días, no es lo que muestras todos los días. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿a qué me refiero? Porque de repente nosotros conocemos personas que todo el tiempo las hemos conocido maquilladas. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca las hemos visto sin maquillaje. maquillaje. Entonces, yo admiro el tiempo que tienen, lo que saben y la, calidad de la cantidad de productos que tienen para ponerse. Yo hace poco, eh, bueno, hace como un año platicando con una sobrina, solamente le pregunté qué rímel se ponía. Y ella me dijo, uy, tía, es que yo esto y esto. Y yo, no, mi amor, nada, o sea, nada más el puro rímel. O sea, de verdad. <risa> no, tía, ¿cómo crees? Nada más se pone rímel. Y yo, sí, no, primero esto y después esto. Y... y yo, no, dije, ¿a qué hora? O sea, no, créeme que no. Aparte sudo un montón. Por eso, o sea, y es gente que tú ves que saben del tema que que saben todo lo que se tienen que aplicar y lo hacen todos los días o sea cuánto tiempo te lleva salir así de bonita sí. todos los días actualmente con las redes muchas chicas aunque estén pequeñas empiezan a maquillarse y sí. eso va siendo más fluido con el paso de, del tiempo porque lo vas haciendo más repetitivo uh -huh. entonces puedes lograrte maquillar rapidísimo a diferencia de nosotros que nos tocó otra etapa donde pues no veíamos, no sabíamos nada de maquillaje me ha tocado eh, por ejemplo abuelitas de, mam de de la novia uh -huh. que jamás, jamás se han maquillado, jamás. Entonces ese día la mandan, algunas van hasta enojadas de, pues yo ni quería venir, pero aquí me trajeron. Uh -huh. ¿Cómo quieres arreglo? Como quieras. Yo ni me quería arreglar. Entonces, son a veces Oops. que ni siquiera cuando se casaron se arreglaron, es su primera vez, porque nosotros no teníamos al alcance pues todos los sí, productos ni las redes. Entonces, las chicas pues actualmente ya es algo como más fluido, ya conocen de marcas, como tú dices, que, sí. te, que te comentaba ella, y pues de los procesos para irse realzando un poquito más. Eso es lo que yo me gusta manejar en, como mi concepto yo tengo es realzando belleza. Porque okay. sí soy pues, creadora que nos, nosotros tenemos nuestra belleza interior sí. y lo único que yo hago es realzarla, o sea, no es una persona que esté fea y ahora se vea bonita, simplemente realzo su belleza. Sí, sí es cierto. Fíjate que ahora con el viaje a Suecia, esa es una de las cosas que nos dimos cuenta, las niñas desde muy pequeñas reciben, eh, bueno, los niños en general reciben eh, un apoyo económico por parte del gobierno Eh, para lo que ellos quieran. Ese es como un premio, digamos, entre porque estudian, porque necesitan que haya más niños, X. Entonces, yo le decía Beto, es increíble como niñas de 10, 12 años, lo que hacen es irse a las tiendas como de... Aquí sería, no sé, de Helden, todo moda, ese uh -huh. tipo de tiendas, no conozco otros nombres, eh, y ellas compran maquillaje, maquillaje, y compran brochas, y compran esponjas, y compran un montón de cosas, <risa> cosas que yo luego ni sé qué eran, porque ahí nos tocó ver unas niñas, y es en lo que ellas están enfocadas, y yo le preguntaba a Mariana, oye, pero, o sea, ¿por qué es como redes sociales?, Sí, es lo Las que redes sociales es lo que les está diciendo, que es lo que tienen que hacer y que así es como van a lucir mejor. Y yo, ok, entonces, pues sí, de repente es, comienzan desde chiquitas. Digo, si aprenden bien y saben bien, qué bonito, pero uh -huh. como yo en mi caso, que no sé, puedo salir como payasito a la calle y pues eso no es bonito. Sí, además que pues hay muchas cosas que en tendencia, ¿no? Lo que ves y es sí. lo que quieres como imitar. De ahí que nosotros también tenemos que estar constantemente actualizándonos porque nos piden que el maquillaje coreano, que el delineado gráfico, y uno tiene que saber de qué nos están hablando, entonces también tenemos que estar <risa> ah, pegados sí, claro. en las redes, <risa> pegados sí. en las redes porque pues nos piden también cosas que, que eso es lo que se ve. Oye, ¿y un maquillista cada cuánto tiempo tiene que ir a un curso? Porque obviamente me imagino que tú sigues actualizándote en ese sentido. Sí, vas a, de repente si sí vas sí, a, a. Sí, sí, a mí me gusta mucho actualizarme. Eh, voy a lo mejor varias veces al año uh -huh. con diferentes estilos para que pues todos este uh -huh. se, se integren a lo que yo trabajo. Pero pienso que alguien eh, que no lo hace tan constante sí debería de considerar una actualización cuando menos una vez al año. Y si se me hace cuando poco. Menos. Uh -huh. Porque de verdad llegan y le dicen todo eso que dijiste. Y, mmm. Sí. Nuevos productos. nuevos productos cada año las tendencias eh, cambian eh, por ejemplo al inicio de año nos indican lo que es el color del año uh -huh. por medio de pantone donde va a ser ahora este año es el color tal y así entonces nosotros tenemos que ser creadores de maquillajes en esas tonalidades o también ahora la ceja el, está la orgánica la híbrida y así entonces uno tiene que saber qué es lo que se va a llevar a cabo este año para estar en tendencia Ni idea, maestro, <risa> me habla y soy sí. como Homero Simpson, <risa> no entiendo esas sí, cosas. Sí, es como la moda, saber si van a estar los colores, si va uh -huh. a estar el brillo, qué tipo de pieles, si las pieles van a estar así muy glow, o pieles mate, todo Oye, eso. y también por temporada supongo que no es lo mismo primavera que invierno, o sí, es, manejas mismos, o sea, si hay un colores para todo el año, o, pues o también depende de la... O sea, si estás en, ajá, de la estación del año, depende uh -huh. también de Normalmente eso. Normalmente nos enfocamos al gusto de la clienta, pero uh -huh. ya cuando ellas nos piden consejos, si sí van como por temporadas de estacionales, okay. Okay. que vienen siendo en verano o en finales de año, por ejemplo, para finales de año son colores más fríos, uh -huh. colores más fuertes, y en temporada de eh, verano son colores como cálidos y más ligeros, porque pues parte de lo que también nos enfrentamos pues es la piel, el calor, el clima, uh -huh. ajá eso a ver es, eso es otra cosa por ejemplo ahorita supongo que de repente es un poquito más complicado que la clienta quede perfecta porque pues también está sudando al momento de estar si está nerviosa si está enojada sí. también supongo que la piel se ve afectada hay que poner más producto hay que se manejan diferentes técnicas para lograr como acabados que sean en piel intransferibles a uh -huh. prueba de sudor y lágrimas que esos normalmente los enfocamos más a las novias porque pues son las que luego lloran o tienen que tener un maquillaje más perfecto. Ajá. Pero un arreglo social de todas formas le puedes dar esa resistencia a lo acompañamos con productos especiales <risa> que van eh, incluidos en tu maquillaje. O sea, la textura de tu maquillaje puede ser la misma, nada más complementas con tipos de, digo, con primers o algunos eh, fijadores específicos para eso. Uh -huh. Hay retenedores de humedad para que las personas no suden tanto y también pues los, los fijadores a prueba de agua. Increíble, <risa> es que de verdad, o sea, para mí maquillaje te agarra el rubor, así, ponte rima, vámonos un poquito de brillo, que creo que sí es muy interesante y alguna vez yo lo tengo así como en mi lista de pendientes, o sea, desde saber cuáles son los tonos que te quedan, yo de verdad creo haber sido en mi otra vida niño porque son cosas que yo nunca les he puesto atención, no soy tan femenina en esas cosas. Entonces, eh, pero creo que es un mundo muy interesante porque a final de cuentas pasa esto que tú dices, te ves mejor y el resultado sí. es para que te veas mejor. O sea, es el trabajo de todo un equipo porque yo he visto... Tus, o veo siempre tus publicaciones y no no siempre eres solo tú, sino que hay todo un equipo alrededor uh -huh. y tú le das esa confianza a otras personas. Entonces, cuando ves todas las personas que maquillan, que por ejemplo, que van al mismo evento, dices, wow, se las dejamos a todas súper bonitas, ¿no? Uh -huh. Ahí les va. Entonces, creo que sí es muy interesante saber qué te queda, qué no te queda, porque si la clienta sí. te pide algo que no le queda. Sí, realmente somos eh, creadores, De, pues es un diseño de maquillaje uh -huh. en el que nosotros no solamente adaptamos los tonos que te van a favorecer sino también existe normalmente nada más nosotros vemos tono claro medio o oscuro, uh -huh. pero existen subtonos en pieles, en pieles que son rosadas, que son amarillas que son oliváceas, entonces va cambiando y tenemos que encontrar el subtono también de la clienta I y no sí nada más es, es eso sino que también hacemos un análisis del visajismo, o sea vemos tu tipo de ojo, qué sombreado te favorece qué tipo de pestaña, para saber qué es lo que le va a favorecer. Invíteme no... a algún lado, maestro, para ir con nadie sí, primero. y hacer de verdad un efecto visual favorecedor, de acuerdo también a las facciones de cada persona. Sí, que te vean y te digan, ¡ay, qué bonita! Pero no Ajá. así como, ¡ay, como que no te pareces! Bueno, a mí, a mí esa parte no me gusta, a mí me, me, me agrada más o me agradaría más que me digan qué bien te ves, a que te vean así como, sí será, no será. Sí, ¿sí eres otra. Sí, no, no, la verdad es que no. Pero bueno, maestro, piense alguna preguntita, vamos a escuchar otra canción. ¿Ya la tiene? Ah, pues, le cedo el micro, pero vamos, pero vamos primero a escuchar música, y regresamos entonces ahí con las 80 preguntas del maestro. ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mi Esta ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Tu ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Decidirme a decir la verdad. Regresando, bueno. Todo suyo, maestro. Una, pero, o sea, nos ha tocado, en la academia tenemos a Pastora, que ella es una diseñadora, y últimamente hay un fenómeno social, pues bueno, que ya tiene tiempo, y ella le eh, ha subido fotos de sus diseños, pero hechos para varones. Mm. Ah, en sí, este claro. caso, en el maquillaje, me expongo que hay un fenómeno también en ese sentido, de que también ellos ya se maquillan, ¿no? Sí, en realidad, eh, pues en lo que viene siendo, en lo editorial, sí se les maquilla, pero en especial ahorita cuando son los novios, no solamente es esa parte que se van a una peluquería de spa y todo ese rollo, sino que también hay paquetes nupciales en los que incluye maquillaje de novio, en los cuales pues nada más es como unificar tono en piel, minimizar arrugas, o digo, perdón, eh, ojeras si las tienen... Y acrecentar un poquito los rasgos varoniles como mandíbula y eso para que se vean como rudos. Pero sí, también en los paquetes nupciales viene en complemento eh, los hombres, el hacerle su ceja orgánica. Desaparece de la, la papada. Ah, <risa> <risa> Oye, y para eventos sociales, ¿no? No, la mayoría nada más va enfocado casi a los novios. Es como raro que a mí, a mí no me ha tocado. Bueno. Me ha tocado personas que son como de, que van a ser como una, ¿cómo le llaman? Cuando van a dar a saber que son de... ¿Revelación? De niño ah, a niña. Este, ajá, de niño a niña. Ajá. Entonces me dicen, oye, me, ¿me puedes maquillar? Y yo la verdad, si he sido bien honesta, le digo, mira, la verdad es que no maquillo este hombres. hombres. Uh -huh. Sí, yo no no me ha tocado, pero si es algo que se usa no nada más en ese sentido, sino que hay alumnas que a veces el novio les deja practicar en, ella, en ellos entonces dicen oye mi novio este pues me, me dejó y me enseñan las fotos y le hice el maquillaje entonces pues van entrando en el, en el rol incluso un novio que tenía el cabello largo también fue modelo de peinado en un peinado de mujer entonces pues ya van entrándole también sí porque con pastora <risa> o sea los son los... ¿De vestidos de noche, vestido de para, noche para, para los para muchachos eventos. sí para eventos sociales y unos vestidazos que les hace increíbles, uh -huh. pero es cierto, o sea, porque es diferente, pueden estar barbones o bigotones, o sea, ahí ya es diferente. No, ¿no? sí, pues La me supongo que es totalmente distinto. Sí, también me ha tocado de las novias o novios, pues, que son del mismo sexo, entonces, son dos mujeres, a, a veces son las dos de, en, en modalidad de, de mujeres, que uh -huh. las maquillo, o a veces es uno y uno y el hombre también el que le hace el papel de hombre pues también quiere que le des una maquilladita sí. uh -huh. ¡Qué loco! Sí, eso sí también me ha tocado <risa> y pues uno va diversificándose Sí, sí, ahora sí que echando a perderse a sí. ¿no? Porque incluso las pieles de ellos suelen ser diferentes a las de nosotras sí. también, ¿no? Entonces... Sí, es otro pH y además pues también nos enfrentamos a lo que es la barba, todo uh -huh. ese tipo de detalles, sí, es diferente. Ay, ¡Qué loco! Fíjate, sí, y otro comentario que quiero hacer, nosotros últimamente hemos estado trabajando en una, yo le llamo casa de retiro o parece, o como un... Creo que era un asilo. ¿sí? Una, sí, pero lo que yo le digo es como una guardería para adultos mayores. Ah, muy bien. Y son, son personas de mayores de 80, pero las señoras siempre están bien maquilladas, uh -huh. bien bonitas. Sí. Entonces, para que veas cómo es lo importante que es eso. Uh -huh. Ellas son personas de más de 80 y dicen, ah, van a, vamos a ir a una clase, va a venir gente. Yo tengo que estar bonita. Siempre arregladas. Y sí. siempre están, pero bien arregladas. Sí. Sí, hay personas que, pues, del diario, yo también me he topado, como tú dices, de clientas que llegan a un corte de cabello, pero toda la vida las vi maquilladas. Sí. Que no llegan, o sea, sin una gota de, más bien sin gota de maquillaje, llegan bien, todo el maquilladas, tiempo bien siempre, maquilladas todo el tiempo. Oye, y hablando un poquito de lo de los peinados, ¿también van tendencias? Sí. ¿Sí? ¿También uh -huh. es así? ¿También? Sí, también también se va viendo pues lo que se usa por ejemplo en, en cuestión de las novias ahorita ya no se usa tanto como el chongo recogido que era muy característico pero uh -huh. sí ocasionalmente aún no Lo solicitan, pero ahorita ya es algo más relajado, dice uno, con estilo Messi, que uh -huh. es algo como desalineado, desordenado, uh -huh. sin verse greñudo. A mí hecho. esos estilos me fascinan. <risa> ¡Oh, sí! Para mí es muy importante la comodidad ante todo. Para uh -huh. mí eso es así como elemental. Sí. Pero, o sea, yo observo y de repente digo, no es tan sencillo porque a veces... Parece como que nada más les recogieron el cabello, pero no es cierto. O sea, uh -huh. ustedes saben hacer tan bien las cosas que hacen que uno lo vea sencillo y tú lo quieres intentar en tu casa y jamás en la vida te sale sí, también un efecto relajado pues tiene uno que saberlo cómo hacer porque además tienes que garantizar durabilidad en el peinado sí. pues se puede ver tan relajado <risa> sí, pero no sí. debe de caerse sí, es cierto ya media fiesta ya saliéndose los pasadores <risa> <tiempo>. <risa> sí, es que bueno, tienen que ver todo eso porque son eventos sociales donde a lo mejor brincas eh, lloras Andas bailando, uh -huh. hace calor, alguien se atora en tu cabello, entonces sí tiene que haber como toda esa seguridad de que tú vas a seguir. Todo dure. De hecho, hay menos peinadoras que maquilladoras, porque aun cuando ¿Ah, lo sí? estudian, hay quienes desertan por la misma cuestión de que no saben cómo armar un peinado. ¿En serio? O se les dificulta, entonces hay más maquilladoras. Yo creo que es más fácil que se aviente al ruedo alguien sin conocimientos a maquillar que a peinar, porque el maquillaje como quiera lo haces y un peinado pues te tiene que durar y si no se te puede hasta caer. Pues a mí me parece tan peligrosa una cosa como la otra, sí, sí, sí, es que te queda mal el maquillaje, se empieza, no sé, sea, a escurrir y cosas así... Sí, decía este un maestro, ¿no? Dice, aunque te quede feo el maquillaje, tú ponle un pestañón loco. Dice, y ese es el brasier del maquillaje. Dice, así ah, con sí es eso cierto. ya lo levantaste. Oye, y ahorita está como de súper moda esto de las pestañas, ¿no? Porque nos toca ver muchísimas mujeres que traen pestañas... Eh, postizas y las usan así como de, de todo el tiempo no ya uh -huh. no es para un evento sino que las traen todo el tiempo no sí también en, con el paso del tiempo la tendencia en pestañas ha cambiado antes era una pestaña sencilla de tira después salieron eh, de 3 d 4 d que son como con relieves uh -huh. y después salieron eh, bueno ya ahorita usan mucho las extensiones que son uh -huh. las que las que comentas que son semi permanentes que uh -huh. en lo personal a nosotros no nos favorece mucho al momento de maquillar Pero nosotros ahorita como maquilladores lo que está en tendencia son las pestañas de grupito de una por una para dar un ah, efecto he escuchado como eso. más este natural. Mm, okay. Uh -huh. Pero venga, bueno, yo que casi no tengo pestañas, eso sí me ha llamado la atención, pero con la alberca, la sudada del baile, todo eso uh -huh. digo, a mí se me olvida y de repente voy a hacer esto sí. y me voy a traer las pestañas. Digo, no, la verdad es que Sí, ¿para sí es qué? difícil, sobre todo las extensiones de pestañas que no las trabajo yo, si sí tienen unos cuidados muy específicos sí. en cuestión de cepillarlas, de mojarlas, no tallarlas, entonces sí son como de mucho cuidado. Ay, caramba. Oiga, maestro, pues el tiempo está corriendo, pero ¿le parece si vamos a escuchar una canción más y luego ya venimos y que nadie nos dé redes sociales, todos los cursos que tiene por iniciar o que ya tenga iniciados eh, y todo lo que nos quiera decir ya para finalizar el programa? Ok, vamos a escuchar. Pasan los días, pasan las horas y tú no estás. Siento el vacío y la nostalgia de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 Cursos que tengas ahorita en los que estás recibiendo personas o que vas a, a, a hacer, todo lo que tengas que informar a los, a los que nos están escuchando, por favor. Gracias, en las redes estoy en Facebook como Nayeli Romero y en Instagram estoy como Nayeli Makeup con doble P al final. Los cursos que imparto es en maquillaje profesional, que son de 16 clases, esto es para las personas que quieren dedicarse a maquillar, También imparto el de peinado profesional, que uh -huh. es eh, similar para trabajar. Y son también 16 clases, pero también manejo lo, eh, lo que es el curso de automaquillaje. Para quien desea aprenderse a maquillar, son No me ves así, Naye. ¿eh? <risa> no me das así. Son personalizados y esto es muy bueno porque te enseño de acuerdo a lo que tú quieres aprender. O sea, lo que sí te vas a hacer. Uh -huh. De ahí que eh, en mí está que los grupos funcionales, de, digo, los grupos de eh, automaquillaje grupales no son funcionales porque tenemos que enseñarte Cierto. de acuerdo a lo que tú en verdad te vas a realizar Cierto. y también manejo cursos eh, o actualizaciones para los que ya son peinadores y maquilladores que desean solamente refrescar sus conocimientos aprender nuevas técnicas o a lo mejor estudiaron ya no hacen lo mismo este ahorita que antes y desean pues tomar algo Nuevo. También manejo por clase, por ejemplo, eh, servicios muy usados que son clases de ondas, clases de moldeados, entonces son como clases unitarias para quien solamente busca algo muy en específico. Ok. ¿Y teléfono, algún teléfono? Mi teléfono, la atención es por WhatsApp, es 3313. 3, 3, 3, 3, <ríe> 5, ay, tania, <ríe> suele suceder verdad. yo yo se los digo, ahorita se ah, los digo espérenme bien. tantito si, sí, suele suceder, uy, pregúntale su número al maestro, sí, y verás ya, que tampoco ahorita, como para hacer cuentas también ya no hace uno cuenta saca uno el, el celular para hacerla si sí, es cierto, ahí te va es 33 18 38 70 72 uh -huh. si ¿Sí, es ese mismo Eh, ese es mi teléfono personal ah entonces bórrenlo. también me pueden este perdón pero es que ese es el único ya, que yo tengo sí, sí. Eh, es que eres VIP ay, ah, ay, ay. ay qué bonito déjales ya aquí tengo a la mano mi número ok es 33 13 62 53 34 ok ese es mi número y ahí nos pueden contactar ahí está ¿Qué más, maestro? Todavía le quedan unos minutitos. ¿Puedo preguntar algo más? No, pues yo no me maquillo. <risa> pues lo vamos a enseñar. Uy, no, está... es difícil. Y además, este, pues nada más les, les anexo que reciben su diploma con valor curricular ante la SEP, ya que soy instructora certificada por dicha institución. Entonces, también esa parte, pues a muchas personas les gusta estar un poco más respaldado. Sí, claro que sí, porque para bueno para mal sabes que hay un antecedente ¿no? ajá eso está bonito oye así ahorita se me ocurrió ¿has tenido algún caso malo donde algún cliente alguna clienta te haya dicho ay no Digo, sí. más de las abuelitas que dicen que no querían ir, pues, pero, ¿así alguien te ha dicho no? Sí, tengo dos casos muy notorios en Ajá. los que una, pues, atribuye a que mi clienta tenía problemas de Alzheimer, entonces, ahí no hubo conflicto y simplemente, pues, no, no dimos con, el, con el, lo que ella buscaba como tal pero sí tengo otra este, persona que fue y desde entrada me dijo, mi hijo se va a casar, pero quiero que me hagas una prueba antes, era Navidad y quiero usar ese maquillaje, pues ahora que es Navidad, porque a donde quiera que he ido, nunca he quedado satisfecha. Yo creo que ese es el principal foco en el que dices, oh, oh, sí. pero uno dice, no, pásale, la, la peiné, todo muy bien, le gustó, la maquillé, y al final cuando la terminé de maquillar, pues no le gustaba y no me gusta, y no me gusta, este, se puso de malas, también el marido la estaba presionando de, y ya estás, y ya estás, y que espérame, es que no me gustó como me dejaron, traté pues siempre de, trato siempre de escuchar a mis clientas, porque pues ellas a veces tienen algo muy específico que desean, pero no atinaba yo a lo que ella deseaba, hasta que me enseñó una imagen, donde ella tenía una ceja como un triangulito, así como... Pues sí, un, un triángulo así. prácticamente, ajá, eh, entonces como vulgarmente dice uno, este, una ceja pues de chola, ¿no? Ajá. Así como las vemos así, sin ser despectiva, pero pues yo le dije, bueno, es que yo, si usted se fijó mis redes, porque hasta me ofendió, me dijo que nada que ver mi trabajo con lo que era en redes, que no le gustaba, y me dijo un montón de cosas, pero yo pues muy prudente y todo, le dije, mire señora, le voy a pedir de favor... Que, esté, que no me ofenda, que me respete, porque desde el momento que usted entró aquí, yo respeto, la, la he tratado con respeto y así lo voy a seguir haciendo, claro. y le pido lo mismo hacia mi persona, y me dice, no, yo lo que estoy diciendo es que no me gustó tu trabajo, le digo, sí, está bien, le digo, pero estoy tratando de mediar, y lo que también le comento es que no quiere decir que mi trabajo no no lo vale, bueno, me enseña una foto y cuando identifiqué esa ceja, porque ya se la había hecho muchas veces, pues yo le dije, bueno, si usted vio mi trabajo, yo no hago la ceja así, no, no la haces así, Entonces yo dentro de mí digo, pues es que nosotros como maquilladores tampoco somos adivinos, ellos nos tienen que decir así ah, quiero la ceja, claro, pues yo se la hago la ceja sí, como ella me la sí, ciertas cosas que, que tienen que ser así, Ajá, como yo como la hago. Las, las porque quieren por más en que, en que te la platiquen, no me la vas a poder entender, sí. ¿no? Y menos que pues nosotros somos eh, creadores de belleza, pero algo que está en tendencia. Entonces, sí. yo jamás me habría imaginado que ella quería una ceja en triangulito. <risa> Ay, caramba, no. Y ven sí. <ríe> a ver a Panteón Rococo. No, es, es que de verdad es, es, es que sí es chistoso porque, como dices, debe de haber una excelente comunicación sí. para que los dos lados estén satisfechos. Porque me imagino que le preguntaste 80 veces y sí, la señora sí. te lo dijo, pero nunca se le ocurrió mostrarte. Por ejemplo, a mí me pasa que he visto que de repente, sobre todo los hombres, llegan a cortarse el cabello y llegan con una imagen, lo quiero más o menos así, entonces, pues así es todo más sencillo, ¿no? Sí, allá hay, hay una referencia, entonces, sí. le corregí como tres, cuatro veces, no mm. le di al clavo, este que me la enseñó, me dijo que ella se la hacía en su casa, eh, pues obviamente, pues yo dije, yo realicé mi trabajo, me, me pagó, Pero ella estaba así como muy molesta y más el estrés del marido, pues al final se va, ah, mire, siéntese, cuando guste aquí le espero. Claro este, que sí. no. Ah, sí, sí, ella sí, <risa> le <me> contestó, yo <risa> le dije, es más, este si no le gustó el maquillaje y quiere venirse a, a realizar su peinado, pues porque el peinado sí le gusta, yo se lo hago sin ningún problema, pero sí estaba molesta, pues. Pero bueno, a mí nada más me queda ser muy neutral, siempre claro. ser amable, este muy objetiva. Capaz que el marido le dijo, ¡qué bonita te ves! <risa> <risa> y de pura vergüenza no regresó, no regresó, ¿no? Ay, no, pues, en fin, sí, sí me imagino que suceden un montón de cosas. Pero bueno, maestro, ¿algo que agregar? No, nada. ¿No? Le puedo prestar 30 segundos en mi. <risa> Bueno, es que era como cosa de chicas, maestro, ¿no? ¿Por qué no le dio gusto ver a Naye? Sí, eh, a Ismael, aunque no quiso hacerse presente. Pero bueno, muchísimas gracias eh, por haber aceptado venir, Naye. Ya teníamos ratito gracias. que no platicábamos. Eh, somos admiradores de tu trabajo. Yo sí si te gracias. sigo, el maestro no sé si te siga, pero yo sí si te <risa> sigo, yo siempre veo y cuando puedo procuro dar likes. Eh, pero sí, yo creo que vas por muy buen camino y yo te felicito por haber eh, descubierto ese don con el que tú ya naciste porque eso no se aprende en tres segundos y, sí. y seguirlo mejorando y uh -huh, seguirlo trabajando, ¿Sí? eso Sobre está todo. padrísimo, sí sí, así pues a mí también me dio gusto haber venido muchísimas gracias por la invitación la verdad es que también tengo muy bonitos recuerdos porque fue parte de mis inicios en el baile sí, entonces sí, como sí. decía el maestro, pues se queda uno con muchas anécdotas, ay si no, y esperemos queremos regresar a bailar a la calle eh, queremos hacer otra vez eventos públicos, nos falta ir a sentarnos así a platicar con los indicados, pero bueno, ya llegaremos para bailar un poquito de salsa o un poquito de cumbia, ¿verdad Ismael? Claro. lo que se presente eso, pues vámonos maestro nos escuchamos el siguiente martes eh, a ver qué se nos ocurre, <risa> no es cierto y gracias a Pavel por haber hecho magia que no estuvo PAX, no, no le fue posible pero gracias a Pavel por estar aquí y hacer toda la chamba, vámonos Has temido tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos en la arena del mar te calqué pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones pasiones Quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor amorte en mi corazón. Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí? ¿Será que está triste, seco y me enredo en tu presencia? Volveré a reír. Será que te amo tanto que no puedo resistir a amor y si tú no estás? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañina? pasiones ven entre dos corazones Diosito del mundo del tiempo soy preso de tu amor es cierto será que al vivir de ilusiones consuelo este mar de pasiones quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor que ardé mi corazón será que te perdido en un infierno sea lo mismo que vivir sin te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás. Será que es tan dañino tu recuerdo en tu presencia volveré a vivir. Será que me has atado el corazón? Será que están dañino?